las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Echegoyen. Para decir vamos, vamos chilenos, necesito mover varios músculos y para que los músculos de los niños de la Teletón puedan moverse, necesitamos que tú muevas solo uno, tu corazón. Teletón 2011, 2 y 3 de diciembre con la fuerza del corazón. 107.3 Colegio Echegoyen, 100 años de presencia en Talcahuano, inicia su segundo proceso de admisión 2012, desde prekinder a cuarto año medio. El colegio Echegoyen fue clasificado por el Mineduc de alto rendimiento, otorgándole sello verde en el SIMCE. Atención en Aníbal Pinto número 332, Talcahuano. Fono 279-9800. Mayor información en www.echegoyen.cl. ¿Qué tal amigos y amigas? Tengan ustedes muy buenos días. Un gusto de compartir a través del 107.3 FM. Sí, Punto .3 y sí, ya está. Radio Chegoyen. Junto a nuestros amigos con Tertulio de los días lunes y otros días más. <risa> don Tito Gutiérrez por aquí. Buenos días. Y Don Rogelio Galindo Veloso Francisco. Rogelio don Rogelio Francisco Galindo Veloso. ¡Ah! Buenos días. Buenos días. <risa> bueno, comenzando de esta manera la mañana de, de este día, de esta nueva semana, donde han pasado una serie de elementos llamados noticias. ¿Se si te algo bien importante? Mariano, Por favor, díganlo. Porque aparte que estamos en el 107.3, también estamos a través del sitio web, www.radiochegoyen.cl, se... así que nos están escuchando más allá de... De la zona. de la, Y de, de las ondas radiales, o sea, sí. a través del ciberespacio. Sí, mi sobrina me está viendo en Estados Unidos. Lo está viendo, o sea... Ah, lo está viendo en Estados Unidos. A través, estamos con un sistema de cámara ya, sí, online, sí. o sí. no. Mira, así que, saludos al saludos sobrino. Saludos a mi sobrino italiana, Italia. Se llama Italia. Se llama Italia y vive sí. en Estados Unidos. Sí. Mire, ve, cómo está repartida la familia... De, de nuestra provincia digamos porque usted viene de allá de la frontera de talcahuano tengo ya en Brasil mire ve eh. ah ya mire Oiga, entonces tipo una, internacional. ¿Internacional? una garota una garota <risa> bueno de esta manera queremos comenzar esta mañana eh, ya dejándonos o alejándonos un poco la primavera porque todavía nos queda y acercándonos al verano pero las actividades siguen, eh, siguen. seremos bananero por qué Por la forma que tenemos de hacer política en este país, todavía no se decide, después de casi 30 horas de pasar el proceso por, la, por las diferentes cámaras, principalmente el Senado, que fue la última, no hubo quórum para poder aprobar finalmente la ley que, eh, o, o la consignación del presupuesto. Felipe Larraín, ministro de Hacienda, dijo que había sido esto una teletón presupuestaria. Ya. Yeah. ¿Ah? Y Guido eh, Giraldi uh -huh. dijo que Guido Giraldi, o Guido Giraldi también vegetariano, vegetariano ¿Sí? pues, este hombre, dijo que había sido el debate más arduo que se ha tenido en memoria en el Chile republicano. ¿eh? ¿Cuánto fueron 29 horas tipo? 29, 29 horas. 29 horas. Yo lo vi en el Parlamento que Ah, yo pensé que lo No, no, no todo, <risa> lo vi en algún momento hasta 2 de la mañana, ¿Ya? al otro día tipo 7. Y provocábamos que al desayuno ahí en familia comentábamos de que eh, la verdad que era un debate bien arduo, ¿eh? bien y interesante, interesante como para que la gente también sepa que, que, que este canal también, o sea, a través del canal se, se escuchar las distintas posiciones que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en general era un debate súper, súper eh, a fondo de la, de, del tema de educación. Bueno, eso, eso es producto de, de las movilizaciones. O sea, sin las movilizaciones sociales no habría pasado lo que estaba pasando. Uh -huh. eh, estaban presentes también ahí en, en la carrería eh, los dirigentes estudiantiles, eh, los, estaban los rectores de, de las universidades. Eh, no, los representantes de los movimientos sociales y de las universidades estuvieron también las 29 horas que duró el debate. Tito, usted que ha hecho seguimiento al, al, al tema de educación, creo que estamos como en una hora, yo diría, clave, porque esto, como no hubo acuerdo, pasó a la comisión mixta. Y en estos dos días, hoy día, digamos, comienza el debate también en la Cámara de Diputados, y, y luego, si no hay acuerdo, parece ser que, de, si, o sea, si es que no hubiera acuerdo, parece que debiera volverse al presupuesto original. Exactamente. O sea, si no hay acuerdo, se vuelve al presupuesto original, y eso fue lo que provocó eh, que los parlamentarios de la concertación se eh, decidieran dejar que se votara, que se aprobara, digamos, para pasar a la comisión, eh, para no volver a cero, uh -huh. eh porque eh, también se valora de que se ha avanzado bastante, no logrando a lo mejor todas las la expectativas de los estudiantes, básicamente, y de, y de, la, de la sociedad chilena en general, pero se ha avanzado bastante en comparación a, la, a, a lo original. Entonces, para evitar de perjudicar ese avance que se había logrado, se acordó que los parlamentarios no fueran a la sala a votar y por lo tanto pasara nuevamente a, a la Cámara de Diputados y de ahí a la Comisión Mixta, que es lo más probable que va a suceder. Porque eso permite más horas para negociar. Más horas para negociar. entonces eh, Y en eso se está. Hoy día, eh, día a la mañana... Eh, salían un titulares de un diario que el gobierno estaba apostando a los independientes, y de hecho la uh -huh. única parlamentaria que hoy día fue a, a, a la moneda en la mañana temprano fue la parlamentaria del PIB Rubilar uh -huh. creo que se llama el apellido uh -huh. y, y, y lo más probable es que ahí se esté buscando digamos los votos necesarios porque el gobierno quiere por lo menos sacar la votación la aprobación en la, en, en la Cámara de Diputados y no pasar a la Comisión Mixta uh -huh. Ahora se habla de una cantidad, Mariano impresionante, de millones de, de millones de pesos Que con eso, supuestamente, la, la imagen... Porque este es un gobierno también empresarial. Eh, con eso se soluciona el problema. Ese es como lo que en el fondo ronda. Eh, que cuando hay un problema, todo se soluciona con plata. Entonces ese es como el modelo, ¿no es cierto? La, la premisa que tiene... el gobierno de Sebastián Piñera de que todo se soluciona con plata entonces yo creo que la crisis mucho más profunda ¿eh? tiene que ver no solamente con la, con la cantidad de ingresos sino que también de recursos que se van a poner sino que cómo efectivamente eh, transformamos la educación chilena en una educación de, de calidad ¿no es cierto? partiendo de la base que hoy día en sobre todo en nuestra región por ejemplo se, han, se están cerrando varios colegios públicos ¿eh? porque no hay matrícula porque además esa matrícula ha emigrado a colegios subvencionados u otros que han quedado sin matrícula Por lo tanto, hoy día, el otro día, por ejemplo, visité un colegio en una comuna eh, vecina y la verdad es que el colegio ya no se está usando como lugar de clase, sino que como centro de oficinas eh, municipales. Entonces, eso me llama mucho la atención, que los colegios por la escasez o déficit de matrícula no se están usando para lo que debieran haber sido creados. Bueno, el grave problema que se enfrenta es el tiempo. Ya vamos en casi en siete meses de, de detención de actividad académica En algunos casos se han cerrado los semestres, y otros todavía está en espera, y se nos viene la Prueba Académica, que ahora se llama con otro nombre. PCU. Y PCU sí la Prueba de Selección Universitaria, que es la nueva sigla, siempre se inventa sigla, claro. para todo una sigla. el cómo era el, el el nuevo del del Conace ya no es Conace previene ahora es Senda Senda sigamos senda. por la Senda será como un camino antes era la fe se acuerda el gane bueno eh, estamos acostumbrados a los titulares que no significan nada a, sí. a larga y a la corta pero volviendo como al tema de educación sí, yo te quería refrendar sí, algo bueno. que bueno eh, sí. dice o, o salió un comunicado del gobierno que si no se logra eh, en el Congreso la votación el el gobierno va a asignar una cantidad de recursos en forma estable Ahora, la pregunta viene de cajón, o sea, ¿y por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué no se propuso en este presupuesto eh, enviar esta modificación o esta instancia? Porque, ahora, ¿cuál es el problema de recursos mayores? También significa financiar esos recursos, y si los recursos no vienen de la nada. Y la propuesta que en algún momento presentó la Constitución indicaba un aumento presupuestario, o sea, aumento de impuestos en algunos rubros y en algunas acciones. Y eso es interesante porque. Obviamente, y eso es un hecho comprobado, como diría un hecho en la causa, de que actualmente eh, hay muchos eh, gente de buena situación económica eh, que paga menos impuestos que el resto de los comunes y silvestres ciudadanos o como dicen por ahí los lo ilustres de a pie. Entonces significa que existe una dicotomía entre lo que es el, el real eh, carga impositiva de los ciudadanos que a ciertos niveles a través de la empresa. Yo, por ejemplo, si alguien compra un vehículo, usted paga su tasación, la cantidad de impuestos que le sigue el Estado. Pero si usted como empresario compra un vehículo, lo asigna a su empresa y se recu recupera o rebaja IVA. Entonces... Usted como ciudadano está aportando 19% y él lo está rebajando más o menos cerca del 19%. Entonces... El tema, de Tito, es cómo se financia esto a futuro, porque eso es lo que en el fondo senadores, entre ellos como Camilo Escalona, señalaron de que en el fondo el gobierno presentaba un, un presupuesto que no estaba financiado. Entonces, ¿cómo se financia? Con la reforma tributaria, partiendo de la base que el próximo año, eh, por ejemplo, el impuesto específico a la empresa que hoy día es un 20% debería caer a un 18.5%. Pero Por gobierno, lo tanto, ¿de dónde sí, vienen las plata no, El gobierno dice que su agenda para el próximo año son dos, dos temas fuertes que tiene que va a enfrentar, que uno es la reforma tributaria y la otra es la reforma electoral. Y para pues la reforma tributaria donde se abrió un debate a propósito de lo que tú mismo estás anunciando ahí eh, o contando del, de esto de que se rebaja el impuesto, eh, eh, va a ser el tema que va a entrar fuerte en la discusión y en la cual Lo más probable es que también tengamos movilización al respecto, porque porque se supone que de ahí tendrán que salir los recursos a hacer la reforma correspondiente para financiar en forma estable eh, eh, la educación. Ahora, lo que es claro, María es que en general yo creo que eso es, un, es una de las... Bueno, muchas, pero una de las grandes eh, aciertos del movimiento social de edu eh, es que el tema de educación, por fin, creo que ha, eh, ha, ha, ha es un tema muy sensible en Chile, ¿eh? Hoy día yo creo que eso lo pusieron los estudiantes y se agradece, digamos, el, el tapete... A pesar de todos los eh, elementos en contra que tuvieron, desde los medios de comunicación, ¿no es cierto? Partiendo por todos los reportajes que hizo el Mercurio, la tercera, eh, en los fines de semana, con desprestigio incluso a los dirigentes estudiantiles, el tema se puso, yo creo que arrinconó al gobierno, y en ese sentido hoy día eh, es gracias al movimiento social que la expresión de educación es un tema sensible. Ojalá, ojalá, ¿no es cierto? Que sea un tema que efectivamente avancemos hacia una educación gratuita. de acceso para todo y que también se elimine una vez por todas esa famosa PSU que yo creo que también hoy día no es cierto en esta en esta hora provoca dolores de estómago en la mayoría de los estudiantes chilenos Chile es uno de los pocos países del mundo que tiene una una prueba de entrada a carreras universitaria no la tiene Argentina ni siquiera otros vecinos eh, sí sí sí sí eh, también ahí están eh, viendo una reforma con respecto al puntaje para para acceder, bajarlo a 500 puntos. Eh, mira, yo creo que nos, nos vamos a encontrar con algunas sorpresas positivas. ¿eh? Uh -huh. eh, lo que decía Eugenio Tironi, la lo sabes cuando vino Concepción, de que esto no habría pasado si es que el eh, Si hubiese montado un gobierno de concertación, en un gobierno de concertación, según Eugenio, dice que no habría pasado los avances que se van a lograr en esta, eh, con el gobierno de Piñera, producto de que si en este minuto se estuviera. discutiendo lo que se está discutiendo con bueno, un gobierno de concentración, la derecha estaría armando un tremendo escándalo porque estaría acusando al gobierno de la concentración de estatistas, de querer transformar la educación o transformarla en el Estado, etcétera gente. Y se está logrando básicamente porque eh, eh, el movimiento social ha salido a la calle con la fuerza que ha salido. y porque ellos tienen el gobierno, entonces ellos tienen están con la guitarra en la mano, entonces con la guitarra en la mano la cosa cambia. Uh -huh. y, y yo creo, vuelvo a repetir, yo creo que nos vamos a encontrar con sorpresa en el sentido de que vamos a, van a lograr cosas que no teníamos pensado que se podían lograr. Ahora esto de camino también de crear también una superintendencia ¿no cierto? de educación que controle y que también supervise lo que es la labor de los colegios subvencionados. Recordemos que en Chile era la papa, o es la papa, ¿no es cierto?, crear un colegio. Incluso, ¿para qué decir una universidad? Acuérdense que se decía la, la universidad de, de Pizarrón y Tiza. Entonces, cualquiera llega y se instalaba con un colegio, con una, con una universidad. Eh, de hecho, hay gente, ¿no es cierto?, que son políticos en, en el país que tienen también. Eh, responsabilidad en muchas universidades. Entonces, hoy día Chile tiene como cerca de 70 universidades privadas en el país. Entonces, ¿qué se va a hacer con eso? ¿Qué se va a hacer con los subvencionados? ¿Cuál va a ser el acceso cierto, efectivo a crear colegios de elite del mundo público? Porque los colegios del mundo público se han ido eh, deteriorando, no solamente pues, por, por la, la mala educación que, que se recibe. Y junto con eso, no sé si supieron de que eh, el presidente Piñera firmó un decreto para poder disminuir la hora de artes plásticas y educación musical. O sea, a este gobierno no le gusta el arte, ni menos la música. Bueno, perdón, Tito. Eh, ya, por ejemplo, ya no existe la educación cívica dentro de los colegios. O sea, si tú piensas que no te enseñan ni siquiera qué es sociedad, no la sociedad que te enseñan, por, digamos, la que hace normal dentro de, del programa de estudio, sino como sociedad, cómo nos armamos, por qué existen los partidos políticos, por qué hay que votar, por qué... En ese aspecto ya le estamos quitando conocimiento y obviamente interés al, al futuro lector, como dicen por ahí. Y me voy al lector para proponerles inscripción automática, voto voluntario o voto obligatorio. <risa> Interesante, <risa> Interesante tema. Si, porque... si quieres vamos primero a un corte musical por supuesto. y volvemos a la segunda parte.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 Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Hermoso tema. Sí, le pareció a ustedes, le gusta. Me encanta mucho Ismael Serrano, creo que es uno de los grandes cantautores españoles. Yo sigo mucho la trova española y me encanta. Ismael Serrano, recordemos que es un cantante que tiene ya casi cerca de 35 años, un poquito más viejo entre comillas, comparado con otros como Pedro Guerra o como Quique González, en fin. Es un gran, gran cantante. Y este tema es un tema emblemático de su carrera. Papá, voy cuéntame dar, otra vez. Voy a encargarle a Alejandro, a Alejandro Filio. Ah, Alejandro Filio le gusta, a Tito Mira sí. también, ¿eh? muy buen cantante mexicano. Sí. Mexicano, mexicano. Yo pensé que era italiano, Filio, de la, de la <risa> mía Filio. ¿no? De Filio, de, de Filio. ¿no? <risa> Oye, otro de los temas que han estado sabrosos en la, en la palestra ha sido el tema del, del conflicto anglo y codelco, ¿eh? que es el tema de nuestro cobre, nuestro cobre que fue nacionalizado en el año 70. Sí, pero después volvemos a la pregunta que nos hizo Mariana. Sí, después volvemos al voto voluntario. No al voto voluntario o inscripción automática o, <risa> volu o voluntario. Claro, inscripción automática y, y voto voluntario, voluntario o obligatorio. Esa es la pregunta. Sí, sí, sí. Mira, el, en términos simples y sencillo es que Codelco tenía el derecho de comprar el 49% de una ex mina que es la disputada, que se conocería como la mina de los bronces. Una mina una mina de oro, entre paréntesis, porque le reporta a más de 900 millones de dólares. al año, en producción de cobre. Y ahí se armó un conflicto porque Anglo-Chile eh, no ha respetado la palabra y ya le había vendido el 25% a, lo, a una empresa Mitsubishi, Mitsubishi japonesa Mitsubishi, sí. Por lo tanto, ahora hay un litigio legal ¿eh? sobre este conflicto y vuelve a ponerse en la mesa uno de los temas que cada cierto tiempo, no sé todos ustedes también me van a Me van a, a corregir o me van a, a corroborar lo que estoy diciendo, se pone de tema el cobre, como el, como primero nacionalizador del cobre que fue en la década del 70, ¿no es cierto?, bajo el, el mandato del presidente Salvador Allende, pero en segundo lugar también el 10% del cobre que va a las Fuerzas Armadas, que nunca se sabe para qué financian a las Fuerzas Armadas, aparte del el, el compra de armas, en fin. Eh, creo que de ahí, de ese 10% venía ese famoso puente que pusieron aquí que se usa poco, el puente. El que vale, según el ministro Rabinet, de ese entonces que valía muy poco, Claro, por decirlo de un modo. Claro, justamente, ¿te acuerdas? Entonces, eh, Entonces hay todo un conflicto ahí. Y hoy día hay un litigio respecto a este tema. porque además, hoy día. Eh, las mineras extranjeras en Chile pagan muy poco royalty. El royalty es el, un impuesto específico a una actividad. Entonces, por ejemplo, si en Chile se paga alrededor de un 20%, en países mineros como Australia se paga el 40%. Por lo tanto, ahí, ¿no es cierto?, hay, ojo, un ingreso también para futuras acciones, pero el impuesto que se pagan la, los inversionistas extranjeros en Chile es muy, eh, muy barato, partiendo de la base de que Chile, además, es un productor mundial de cobre en el mundo. El 40% del cobre que circula en el mundo proviene de este país llamado Chile. Por lo tanto, en cierto, hoy día el debate tiene que ser un debate mayor y esto aquí hay parlamentarios que están investigando sobre este tema porque en el fondo no es posible que sea tan fácil llegar y apropiarse de una mina, invertir en Chile sin que nadie ponga ninguna situación, eh, digamos, de, eh, o sea, ninguna ponga impedimentos para hacerlo. Entonces este es el conflicto que se está entre Ángulo y Codelco. O sea, la nacionalización aquí del cobre... Claro. Claro. Es como una, una anécdota Bueno, pero es que no, el cobre es, un, es uno de los temas Tenemos la, la energía, digamos, a través de, la, de las diferentes compañías Hablamos que Endesa, que era la Empresa Nacional de Energía Sociedad Anónima, la antigua, ahora pasa a ser Endesa España también Que está metida el agua potable a través de las diferentes mm. vertientes mm. Vertientes me refiero a empresas También pasa a mano extranjera Eh, las razones que llevaron a, a la nacionalización del cobre en la década de 70 también nos llevan a pensar que nos estamos cuidando los recursos naturales. Recordemos que hoy en día no podemos hemos hipotecado el país. Recuerdo los tiempos de, del alcalde Lavín, cuando él vendió el derecho de aguas de Santiago. Eh, se calcula que para el año 2030... la lucha o el valor más agregado no va a ser por el petróleo ni por la energía, sino por el consumo de agua potable para abastecer la sociedad, además de la industria. Eh, incluso en televisión apareció estos días un reportaje respecto a la agua potable en el norte, que dicta de ser saludable debido a las grandes componentes mate de materiales de metales pesados, producto de que eh, se toma o se abastece de agua para la población, En una distancia, aguas abajo, si lo vemos de un cerro hacia abajo, pero en primera instancia toman las mineras de esa misma agua. Entonces están, eh, de alguna manera, contaminando los napas subterráneos donde filtra el agua y genera problemas hacia la población que en el norte tienen que comprar agua eh, basada y traída de otros lugares para poder evitar enfermedades Eh, como el típico calco renal, venido que esta agua es más dura, digamos, que el agua que nosotros consumimos que se llama agua blanda. Hemos trabajado entonces con poca tecnología, eh, poco limpia. Como poco decir. limpia y además eh, poca protección al recurso natural. este país se ha explotado en forma indiscriminada lo que, lo que ha generado beneficio en cuanto al progreso o al desarrollo de, de mano de obra, aumento de mano de obra aumento de, de, de ventas de recursos, pero no hemos tenido una medida porque bueno, en ese aspecto no, se tiende a no tener medidas proteccionistas pero también a reservar estos eh, eh, recursos naturales para las generaciones futuras cuando se habla de medio ambiente siempre se habla de cuidar el medio ambiente Pero la primera primer canal de cuidar inmediatamente es cuidar nuestros recursos naturales. La depredación que se hizo en el mar eh, en, en la época de los entre los años 80 y 90 nos llevó a hoy día a tener una pesquería más pequeña y donde mmm, el pescado más grande, entre comillas, se come a los más chiquititos. Y tenemos problemas los, eh, con, con los pescados artesanales debido a que los recursos han ido disminuyendo su presencia. Entonces, si uno en los tiempos actuales quiere ir al, al, al puerto a, a adquirir algún producto del mar se si encontrar que es caro, que es escaso y la variedad también ha bajado. Bueno, aquí tal que, bueno, que un puerto, ¿no es cierto?, primer puerto militar industrial y pesquero, así me decía mi abuelita cuando ah, yo era chico, ahí uno se aprendía eso de, de memoria los lo antiguos choreros y choreras de esta comuna a uno le enseñaban cierto, cierto rito, entonces Talcahuano era el primer puerto industrial eh, eh, militar y pesquero de Chile pero de pesquero parece que va quedando poco porque en realidad, tal como dice Mariano eh, ahora también está en discusión la, la futura ley de pesca Eh, eso es interesante que en algún momento a lo mejor vamos a tener un, un experto acá en el panel que nos explique un poquito cómo está esto, los debates, en fin, y todo, porque ahí eh, es mucho mucho más complejo que Anglo y Codelco, ah, porque tiene que ver también como que más del 90%, creo que lo hemos dicho en, en este micrófono, de la extracción de pesca se hace a través de cinco o seis familias en, en Chile. Pero mira, el, se vino a la mente... Bueno, entre paréntesis yo tengo una anécdota personal con la diputada la Las ah, eh, yeah. Bien, bien, sabrosa. Llamado hoy día a los bronces. Claro, muy muy sabrosa. Yeah. Pero bueno, ahí se, después se las cuento. Fuera de micrófono. <risa> eh, pero mira, eh, con respecto a la um, nacionalización del cobre mm. y cómo este país ha ido cambiando, yo creo que, que incluso a lo mejor a los voy a pillar hasta ustedes, ¿no? Eh, ¿Ustedes saben lo que era el duoc antes? ¿Por qué la palabra duoc? la sigla como dices tú qué significaba uh -huh. ¿sabes? ¿no? Uh -huh. Bueno el Duoc era la dirección universitaria obrero campesina sí, sí eso te, iba, eso, ah, es, eso te donde iba a decir se sí. creó sí. para que los obreros los campesinos fueran a estudiar una especialización al Duoc esa fue ese fue su origen y hoy día tenemos el Duoc hoy día eh, una empresa privada no cierto compitiendo uh -huh. con, con todas las otras universidades mi hija tuvo un año estudiando ahí Yo le dije un día, porque uno de los directores o ejecutivos del dúo de concepción es Barry Albergue, ¿eh? uno de los le dije, pregúntale cuando puedas, eh, eh, delante, de los, eh, oh, eh, delante de los jóvenes, cómo se creó el dúo y qué es lo que era el dúo. Y mi hija lo hizo y el, el tipo le dijo, mira la verdad es que esa parte no la, la desconozco y trataron de evitar, no hubo respuesta. bueno pero INACAP Instituto Nacional de Capacitación estaba pensando, estaba pensando en INACAP también por... INACAP mm. fue creada para que desde la industria se mandara a capacitar a los trabajadores y ahí iban los trabajadores a estudiar electricidad soldadura. y era un Sodima un, un, eh, era una cooperativa de trabajadores de los propios era una cooperativa que crearon los trabajadores y administraba por los trabajadores en los tiempos que se creó en los tiempos de Eduardo Frei Montalva, donde se le dio mucha fuerza a las cooperativas, y hasta el 73 fue una cooperativa administrada por los trabajadores cuyas ganancias eran para los trabajadores que, que estaban ahí, que, que eran como las primeras cadenas nacionales. Y así podemos seguir con COPE, Compañía de Petróleo de, de, de Chile, la Línea Aérea Nacional de Chile, en Porsche... una serie de empresas de que fueron privatizadas que fueron privatizadas. y vendidas por, además a un precio por eso cuando yo digo que se me, no, el cobre me hizo recordar mm. todas estas instituciones que hoy día las vemos en la empresa privada compitiendo eh, eh, y eso yo creo que los jóvenes No, no, no, no saben de que todas esas empresas fueron creadas del estado por el estado para servicio básicamente de la gente del mundo laboral, trabajadores o campesinos. Hubo muchas empresas que tuvieron su origen, te acuerdas en un gran en el gran desarrollo de los llamados gobiernos radicales a fines de los 50, eh, Pedro Aguirre Cerda, ¿se acuerdan con esa famosa, te, te, te, podría estar de moda el lema de Pedro Aguirre Cerda: gobernar es educar. Creó la Corfo además. Y que creó la Corfo, ¿no es cierto? Y a través de la Corfo se fueron creando todas esas empresas que señala Tito y, y que en el fondo impulsaba la región, el desarrollo de acá y que durante el periodo de la dictadura de Pinochet se eh, privatizaron todas, porque se vendieron a un precio, entre ellos Guachipato, ¿no es cierto? Y otra empresa a un precio muy muy barato. O sea, gente que hoy día tiene eh, eh, estas empresas que alude Tito hoy día eh, fueron compradas ¿no es cierto? a precios irrisorios. o sea, eh, eh, inconfesable claro, por eso que lo que hoy día yo creo que está en debate y ya como terminando el tema de respecto al tema del cobre, digamos es que en el fondo, ojalá ojalá, haya aquí un frente y eso sin lugar a duda, digamos lo, lo, los parlamentarios de la concertación sí lo tienen claro de que no es posible que nuestra principal riqueza porque Chile sigue siendo monodependiente ¿no es cierto? del cobre, más allá de la diversificación uh -huh. y todas las elucubraciones que a veces hacen los economistas respecto a que Chile ve en el mercado, y al final sabemos que la gran cantidad de las exportaciones proviene del, de la principal riqueza chilena que es el cobre nacionalizada por Salvador Allende imagínate que no hubiese existido esa nacionalización yo creo que hoy día sería jauja aquí Chile respecto a, al, al, al preciado metal Bueno, siempre he tenido problemas en el norte, ¿eh? hay que pensar que la guerra del Pacífico se generó por el norte, estamos en el cobre del norte. Eh, se, se cerraba la mina al teniente, ¿se acuerdan ustedes? Porque ya no iba a producir, da, dicen que descubrir una nueva beta que va a dar por, por lo menos 25 años más. La pregunta del millón, eh, a la vuelta del siguiente tema musical, aquí na 107.3, FM Radio Checoya. guardo tu espejo tu cigarro donde guardo tu sueño tras de mí donde guardo tu aroma tus enfados y tu loca cara cuentas tu esperanza la distancia que de pronto nos perdió donde guardo tu azúcar tu sal que me ha dado y robado de pronto la paz donde guardo tantos años tantos sueños que no fueron Allá. Tantos sueños que no fueron más allá, y ya hemos vuelto después de. Alejandro Filio. Alejandro Filio. Gran cantante mexicano, ¿ah? ¿eh? Eh, hay otro que también le pasó el dato a Tito, Fernando Delgadillo. Delgadillo. Sí, Delgadillo, muy bueno, muy, bueno. muy bueno. Una trova cubana muy parecida a. Son casi parecidos, sobre todo a las canciones de Filio, con el respeto que me merece, pero son parecidas un poquito a las canciones de Silio Rodríguez porque de ahí vas a, ¿no sé <risa> cierto? Pero es un, son, son grandes músicos Fíjate que Filio eh, Yo lo seguí por, por internet Y tiene una cantidad de canciones Con duetos, con famosos ¿eh? sí, Con sí, uh, españoles sí. eh, con, con muchos cantantes De duetos con Filio muy Ah, bueno. entonces vamos a buscar a Filio Y, y pronto Tito eh, Para que Va esté a atento a, una... a mi Facebook ah, no. Vamos a subir varias canciones de Filio ah. Bueno, pero no se me van a escapar Estos dos pájaros <risa> La pregunta del millón, porque ahora el debate que se da respecto a, a lo que viene el próximo año, que ya empieza hoy día a tomar cuerpo, que es eh, lo que acepta por un lado la derecha y lo que rechaza por otro lado la, la oposición, o sea, eh, los partidos de gobierno, los partidos de oposición, para ser más específico, Se habla de la inscripción automática, creo que en eso ya están todos casi de acuerdo, eh, pero... ¿Dónde se está estribando o genera una barrera de aceptaciones? Si el voto es voluntario o voto obligatorio, ¿cómo funciona hoy en día? Bueno, yo tengo entendido que había un acuerdo mm. en el sentido de que la inscripción automática. Eso están todos de acuerdo. Y que voto voluntario. Y que la, un grupo de diputados, de, o sea, un parlamentario de la Democracia Cristiana, hoy día plantearon una reforma de ese acuerdo, o sea. De, diciendo de que el voto de ir a ser obligatorio eh, pero el tema de fondo tiene que ver con a lo mejor con qué es lo que va a pasar con eso digamos si, si, si voluntario o obligatorio o sea porque Tito ¿sabes lo que pasa? que respecto al voto voluntario yo leí también a varios parlamentarios que ya ah, a lo mejor sobre todo de concertación podía ser ingresión automática voto voluntario pero Con lo que ha dicho Mariano en forma insistente en este en esta mañana, ha sido respecto a impartir clases de educación cívica en los establecimientos de educacionales del país, pero que efectivamente sea una clase cívica y que sea efectiva. Ah, efectiva en el sentido de que, que provoque a lo mejor cambios, que tenga que impulsar también no es cierto con los cambios con los centros de alumnos con la participación en fin y ahí se ha ido quedando la verdad que yo personalmente le he dado vuelta al asunto y no eh, en que en inscripción automática estamos de acuerdo no es cierto pero entre que sea voluntario si es que con esta inscripción con esta digamos con este fomento de educación cívica estaría de acuerdo Pero si no habría que hacerlo voto automático, inscripción, o sea, digamos votación obligatoria, ¿Por como qué? un derecho. Como un derecho porque en el fondo me parecería que lo otro se, se, se vulneraría la participación, o sea, dejarlo como tan a la libre, digamos, decisión de que la persona vote. Eh, creo que en sociedades chile chilenas todavía en que no se han impartido conocimiento cívico eh, sería como vulnerable. Yo creo que habría que tomar un antecedente, fíjate, respecto a cuál sería la mejor opción. Eh, basémonos en las votaciones. Más o menos el 12% de, de los votantes anula o deja en blanco. Más o menos el 12%. Eh, si el, el voto fuera voluntario, esa gente no va a votar, definitivamente. Porque normalmente va a expresar un des, un descontento respecto a la participación, pero no hace ni siquiera elección. que eso es lo que es el, el, el derecho a voto, el derecho a voto es a elegir. Y, uh, y, y escuché, me vino a la memoria alguien que le escuché, y claro, yo digo, cada vez que voto, voto por ejemplo, me decía una persona, por los comunistas, pero nunca salen. <risa> entonces, bueno. entonces, si tú lo analizas, él, él, él, esa persona va a ir a perder el tiempo a pesar que emite su sufragio. Pero en este juego que es un poco la elección popular... Eh, va a haber un porcentaje de gente que no va a, a, a lograr digamos, que su objetivo de que salga el candidato que, reso, que le representa además que el padrón se ha ido envejeciendo ¿eh? se ha ido envejeciendo y de tal manera que creo que hoy hay como 2 millones más o menos de jóvenes que no, no están votando ¿no es cierto? en este nuevo padrón tampoco están votando porque ahí creo que no sé si a lo mejor Tito me pueda ayudar ahí. no sé si hay un acuerdo respecto a qué pasa con los chilenos que vienen al extranjero no en eso no se avanzó mucho claro, viste Que ese, ese también? Eh, es ahí, ahí, ahí están poniendo, el gobierno está poniendo como condición de que sean chilenos que, si están afuera, hubiesen eh, eh, estado en el país por lo menos, o habían viajado al país por lo menos durante los últimos cinco años. Claro. claro. Y ahí tenemos una gran cantidad de compatriotas que viven fuera, no sé, todo, por ejemplo, en la Argentina hay una gran cantidad de chilenos. que debieran perfectamente votar y que ha sido eh, gran parte de ese esa inquietud ha sido recogido por los gobiernos de la concertación ¿eh? y se trató de, de proponer eso en varios en varias digamos cuentas del Congreso, pero no hubo curum no, y no hubo tampoco la voluntad de la derecha para avanzar en ese tema. Pero dicen, Tito, que además eh, el año 2012, le leí por ahí al vocero de gobierno, Andrés Chadwick debería ser el año de las grandes reformas políticas, ¿o no? Sí, claro. Él dice que por eso decían delante que hay dos temas dos, dos temas que en la agenda van a estar, que es la reforma tributaria y la reforma electoral. Porque, eh, con respecto a la reforma electoral, el, precisamente eh, donde no hay acuerdo es sobre la votación del de chileno en de el extranjero, Y, y, y sobre el voto voluntario, la pregunta que tú hiciste, Mariano. Pero mira, al respecto, yo, así como hoy día están la, la, la, las condiciones subjetivas con respecto a la política, yo quiero decir, si el voto es voluntario, eh, mucha gente se va a restar a ir a votar y a participar. Eh, yo creo que hay que avanzar, y, y en eso no, creo que este gobierno no lo va a hacer, hay que avanzar en precisamente crear las condiciones objetivas. y y y avanzar en lo que tú dices en respecto a la a la a la educación cívica pero ahí nosotros como constatación tenemos una culpa grande con respecto a ese tema sí. porque nosotros era un, no era un tema difícil de instalar yo me acuerdo que en una jornada que hicimos de estas que se hacían de la intendencia cuando yo estaba en el gobierno regional eh, yo le hice la pregunta a gente que estaba de la serie de mi educación con respecto al tema de la educación cívica Y ellos me respondieron de que si bien es cierto se había eliminado el ramo de educación física, pero sí en, en lenguaje, en historia, iban pidiéndole a los chicos tareas con respecto a, a, a, la, a, a lo que era el, el parlamento, la historia un poco de... ¿verdad? Me disfrazaron la, la respuesta, pero, pero yo creo que ahí tuvimos una gran responsabilidad como, como concertación. Eh, que nos repusimos esa cosa, ese tema, y... Eh, y el voto, el voto voluntario tiene que ir vuelvo a decir, eh, acompañado de una educación con respecto a la responsabilidad que uno tiene como ciudadano ¿eh? y, y el hecho de, de restarse deja que otros desean por uno entonces mm. eso, eso es un debate que hay que crearlo como sea porque hoy día así como están las cosas El, yo creo que la, la cantidad de gente que se va a restar a participar de las elecciones es grande por el desprestigio de la política estaba bien disfrazadito porque no se notaba mucho esos contenidos ¿eh? Están, eh, me hizo recordar en, en otro tiempo cuando estuve en una institución que se hablaba sobre temas de prevención de drogas y se suponía que se decía, no, que si eso estaba y tú revisas el libro de octavo año de estudio y comprensión de la sociedad en el tiempo nuestro de la historia ahí hay dos capítulos por lo menos dedicados al narcotráfico Pero la verdad que era muy pequeño. Yo no sé si con eso provocábamos un impacto, como por ejemplo las dos horas de educación física. Entonces después decimos que los chicos aumentaron la obesidad, que nos fue re mal los panamericanos y en otras cosas, pero si tenemos dos horas de educación física, ahora vamos a tener una hora menos de educación musical, una hora menos de arte. Entonces, al general, yo creo que debiéramos apostar de una vez por todas a tener un ramo de educación eh, cívica. E importante en todos los establecimientos educacionales y que sea un ramo atractivo para nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Con profesores capacitados, porque no es posible, digamos, pero no hablo solamente que lo, lo, los chicos que nos están escuchando, sino que en general toda la población, de repente no sabemos ni siquiera para qué sirve un diputado, qué es lo que hace un senador, ¿no es cierto? Ahora, claro, se nos alumbró la ampolleta con este debate y nos quedamos solo en el debate, pero el rol, y a mí me pasó que en mi casa mi propio hijo me preguntaba. ¿Cuál es la diferencia entre un diputado y un senador, te fijas? ¿Qué, qué es lo que. Eh, ¿Para qué sirve un senador? ¿Eh, ¿Por qué se discute esto, te fijas? Entonces esas cosas deben ser parte de este ramo que no existe. Importante. Bueno, eh, las falencias de nuestro sistema educativo fuera de la calidad, que es el primer tema. Sí, señor, sí, sí, vamos a hablar de, de que nos queda tiempo. Por Dale. favor, no, no. Yo presioné, pero dejé pasar. Eh, eh, Que es que eh, hay, al, eh, hoy en día la educación nuestra está guiada a los nuevos tiempos, se dice. Pero eh, hemos perdido la memoria y, y una cultura, un pueblo sin memoria es no tener cultura. No hay reconocimiento específico a los pueblos originarios. Por un lado, que, que uh -huh. falta dentro de nuestro de sistema educativo afianzar el reconocimiento a que venimos de una vertiente que luchó por más de 500 años, por un lado. Y tampoco están representados en el Congreso. Eh, justamente. Claro. Primero, eso. Luego, decir que eh, la falta de representatividad en nuestra sociedad es un, es un elemento importante cuando hablamos que existe un sistema que privilegia la, eh, esto del, del, del. ¿Cómo se llama? Del binominal. privilegia, digamos, la suma de dos candidatos de una misma línea en desmedio de aquel independiente que a lo mejor teniendo las capacidades no está dentro de no es afectado o beneficiado por el sistema binominal, cosa que también lo vamos a ver en este año, en, la, en el próximo año en la discusión ¿Qué pasa con la educación? Porque se nos va a ir el tiempo y no, no, no lo vamos a plantear. Estamos en un status quo en espera de que finalmente el gobierno diga, tengo los miles de pesos, dólares en este caso Para poder no llegar a la instancia final que se apruebe este presupuesto tal como está. Hoy día comienza el debate de los diputados. Hoy día, entre ah, ah, hoy día y mañana. Exactamente. exactamente. Entonces, estamos en un proceso. que hay que estar alerta me refiero no a estar eh, estar atento a lo que está ocurriendo también estar atento a lo que está la pelea de los eh, funcionarios del Estado público hay paro está, mariano ¿eh? que justamente martes y miércoles paro nacional el ministro dijo lo voy a escuchar pero no me vengan a hacer problemas pero el problema <ríe> lo va a tener igual porque ha oído sordo Que el... eh, que ese es nuestro nuestro problema hoy en día, o sea, no existe un diálogo y no hay, como diría esa frase, no hay un escuchamiento del, de, de, de, de, del Estado respecto a los funcionarios del Estado que son los que finalmente hacen la pega ¿Eh? no lo olvidemos que en los servicios públicos está la gente que atiende a la gente que tiene que, que requiere del estado para subsistencia, los subsidios, las organizaciones, las actividades deportivas, recreativas, culturales. ¿Se nos olvida eso cuando pasa esto? Y funcionarios públicos fueron bastante aplastados. Una verdadera, como dijo el senador Camilo Escaló, una verdadera raza se instaló cuando este gobierno de, de, de Piñera, ¿no es cierto?, durante el año pasado empezó a desarrollar sus primeros pasos. Fueron despedidos cerca uh -huh. de 5.000 o 6.000 funcionarios públicos en el país. Ah, eso también hay que señalarlo. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, los que quedaron, que eran de planta, en fin, bajo la sospecha de los que llegaron... y por lo tanto se provocó ahí un cierto clima que hasta el día de hoy perdura en el mundo no sé, todo estudiantil. Recordemos que el propio eh, gobierno, y así lo transmitieron otras autoridades también de esta región, estamos haciendo, como dijeron, en, en 20 días lo que nos hicieron en 20 años. Claro. ¿Ah? Entonces, y, claro y justamente en 20 días Eh, no, no, hicieron lo que nosotros no hicimos en 20 años que fue respetar a los trabajadores porque en 20 días expulsaron una gran cantidad de trabajadores entonces le salió clarito lo que querían hacer en 20 días Ahora, por si acaso no se olviden que esto, a pesar que lo vemos a nivel nacional grande, digamos como gobierno también ocurre en los gobiernos comunales cuando cambia la línea o el alcalde entra uno derecho sale uno izquierda, también ocurre, ocurre que dentro de los funcionarios públicos también, o municipal en este caso pasan a ser eh, parte de la torta, eh, un, una porción de la torta que se reparten, y salen para afuera los de un lado y entran los de otro. Pero aquí voy, en la Municipalidad de Concepción, para ser específico respecto al programa de ayer o de antes de ayer, eh, en televisión local o regional, se hablaba que hay dos, eh, dos sindicatos, por decirlo de un modo, los antiguos y los nuevos. y los los eh, los nuevos funcionarios tienen por ejemplo uno de los temas que me parece relevante tienen horas extraordinarias sí cinco minutos y y los antiguos los que son de la planta antigua no tienen horas extraordinarias siendo también en muchos casos de la misma tendencia política del señor alcalde y, ex, y también de la ex alcaldesa lo que nos lleva a pensar que hay distingos Hay una maquinaria política dentro del municipio de, de Concepción, como también se dice que hay dentro de Hualpen. Pero, saltando a ese tema, porque el tiempo ya no va a, a llevar, hay un dilema, me decía usted, entre, o un, un, un interdicho entre el, el senador actual, senador eh, Alejandro Navarro, y la ex intendenta, ex alcaldesa, ex candidata, y ahora parece que te, vuelve al redín, ¿qué hizo usted. Sí, no, sí. Ella, ella fue entrevistada esto. ¿no? 48 horas, eh, ah. sobre sus pretensiones, dijo de que de aquí a fin de año decidía, dijo falta poquito, así que no se pongan nervioso y quiere ser senador ahora para ganarle a Alejandro, dijo eh, quería darse ese gusto, eh, y que si no, a lo mejor podía ser candidato alcalde, pero que de aquí a diciembre tomaba la decisión, vi un titular del diario donde Alejandro le dice de que, tiene, que tome luego la decisión, y, y, y bueno, y ahí los dos están... en un gallito, digamos, para... Pelea que tiene sus ribetes por allá por la década de los 80, cuando estaban en la Universidad ah. de Concepción, ¿eh? así que, por lo tanto, ya tiene su origen. Oye, mira, antes que se nos vaya el tiempo, tenemos aquí el número uno del boletín Comunicados, Yo y con eso a la, a también, también ¿no es cierto, recordamos a nuestro amigo común, Sergio Benítez, reportero gráfico, uno de los reporteros gráficos muy eh, con vasta experiencia acá, y con un grupo de eh, periodistas han eh, distribuido en forma gratuita Estamos mostrando aquí la cámara web este, la, cámara. El, el ejemplar número uno de comunicados ¿eh? Ya viene el 2 pronto Y que son puras noticias de Talcahuano ¿eh? Absolutamente de Talcahuano Y entre ellos Don José Chambia ¿Sabe quién fue Don José Chambia? Arquitecto que creó La Tortuga Y entre ellos el Instituto Nacional Así que hay tantas noticias de Talcahuano Y termina la última página Con una cosa que siempre nos piden ¿eh? El himno de Talcahuano mm. Con una foto en sepia ¿eh? así que para todos los que quieran el comunicado ya está distribuyendo de forma gratuita bueno, el tiempo como siempre eh, se fija eh, de un momento a otro hay que decir adiós amigos Don Tito Gutiérrez Rogelio Galindo Veloso, Alejandro Martínez detrás del cristal y Mariano Arriba un servidor, nos veremos muy pronto a través del 107.3 ah, no sé, por favor eh, cuando quieran escribirlo ventana.futuro.gmail.com Y usted puede informarse a través de nosotros Que tenga muy buenos días Buenos días Buenos días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 Ciento siete punto tres.